Sí, me oye, ¿verdad? ¿Sí, Alberto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Eh, pero y, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, sería eh, me gustaría preguntarle un poquito sobre eh, la primera sería una pequeña valoración de lo que ha pasado con el tema del desarme esta semana aquí en el País Vasco francés y una segunda pregunta sobre la implicación sobre, sobre la implicación ...que las instituciones deberían hacer en el desarme de las armas de ETA. Entonces, primera pregunta sería un poquito desde la distancia... ...qué es lo que le aparece lo que ha pasado en el sur de Francia... ...con el tema de de la, de la destrucción de las armas... ...que gente de la sociedad civil han intentado hacer. Bueno, yo creo que eh, primero de todo la, la, la lectura es eh, muy muy clara... Eh, eh, Cuantos más pasos se dan a favor de la entrega de armas, y si lo quiere llamar así, inclusive eh, a un proceso ordenado de la desmantilación de ETA, en donde involucrada la sociedad civil e inclusive este el gobierno vasco, eh, para adelantarse a todo eso, los gobiernos eh, franceses y, y, y españoles eh, harán todo lo imposible, Eh, para que para que eso suceda. ¿Cómo lo hacen? Eh, haciendo exactamente lo que hicieron. Es decir, eh, no es que eh, no, lo, los ZULU esos están completamente eh, fuera de foco. Lo más probable es que saben dónde están y desde mucho tiempo antes. Eh, y lo hacen ahora cuando ven que el, el proceso puede llevar a una legitimización, si lo quieren llamar así, del desarme de ETA. En definitiva, España, con la colaboración de Francia, no quieren que ETA este, entregue las, las armas ordenadamente, sencillamente. ¿Le parece a usted que la sociedad civil puede hacerse cargo del desarme de ETA? Eh, la sociedad civil sola no. No, la sociedad civil sola no. Tiene que haber instituciones, instituciones muy fuertes. Una de esas instituciones es el, el, el, el gobierno vasco este obviamente que no es un gobierno es soberano, pero pero tiene el poder de legitimación como para llevar a cabo ese proceso, pero esta respuesta que le doy va unida a la primera, cuando el, el gobierno español sospecha en alguna forma otro, se puede por abajo de la mesa, por arriba de la mesa, por el costado, por lo que sea, algún acercamiento alguna forma en que, digamos, en una de esas, capaz puede dejarle el cargo ese de gestionar el desarme al gobierno vasco, en ese momento el, el gobierno español va a intervenir. ¿Le parece, como ha dicho eh, eh, Íñigo Urcullo, el indacario del gobierno vasco, que eh, es al gobierno vasco a quien compete eh, un poquito el desarme de ETA, porque es una institución, pero que ETA no quiere? Eh, la primera eh, la primera parte de la pregunta sobre si el gobierno vasco le competiría o, o estoy de acuerdo con Urcullo, me parece que sí le competiría y, eh, y estaría muy bien que lo hagan así. Sobre la segunda parte, no sé. Eh, eh, en el pasado, eh, es cierto que eh, ETA no quería esa función para el gobierno vasco o la quería diluir de alguna forma u otra, digamos, Puede ser que ahora también la quiera diluir, aunque me da la impresión es que están mucho más abiertos a, a una participación más fuerte, si lo queremos llamar más acentuada, si lo queremos llamar así, el gobierno vasco. Me da la impresión, ¿eh? Eso no, sin con ningún conocimiento de causa, pero me da me da la impresión un poco oliendo el, el, el mapa de los acontecimientos. ¿Le parece a usted que eh, que la sociedad civil como ETA ha mandado en unos comunicados Eh, que la sociedad civil pueda eh, se comprometa en el desarme, sí que puede hacer cambiar eh, eh, las decisiones del gobierno, en este caso las decisiones del gobierno francés, si hay una presión mediático-social. Eh, la verdad que, con respecto al gobierno francés, bueno, tenemos que ver antes antes de las elecciones, después de las elecciones no... no La verdad que no sabemos, pero antes de las elecciones, yo creo que eh, una presión de la sociedad civil eh, en Francia puede tener más efecto que en España. Sí. Eh, para terminar, ¿le, ¿le parece que, como de hecho el señor Cullo, que llega esto demasiado tarde, esta especie de... Eh, bueno, de que el desarme se tiene que hacer ya y que ETA deja en manos de la sociedad civil todo el tema del desarme, porque ETA sí que ha dicho que está, todas las armas están contadas, el inventario se ha hecho y está sellado. Solo falta que se destruyan las armas. Bueno, eh, nuev, nuev, si sí, nuevamente voy a la, la, la primera parte de la pregunta. Eh, eh, o sea, eh, a mí me da la impresión que eh, entregar las armas solamente a la sociedad civil eh, eh, es como no entregarlas. Es como eh, la, la sociedad civil no tiene, el, es decir, no sé si tiene la credibilidad como para que, como para que no, no porque no sea creíble, sino porque no le van a dar esa credibilidad. O sea, el, el gobierno español no lo va a aceptar. Ahora, eh, ¿qué pasa si ahí interviene el gobierno vasco? Ahí estoy en mis dudas, qué quiere decir estoy en mis dudas. Creo de que tiene mucho más legitimación, tiene mucho más fuerza. Es decir, eh, eh, con todo el gobierno vasco es un gobierno creíble, legítimo, respetado por todo España, es decir, es otra cosa. No, no se puede considerar como eh, gente de la sociedad civil, de los derechos humanos, de la izquierda, en fin, todo todo, todo ese ese entorno está en a, a a a Sortu o, o, o lo que se podría llamar la izquierda percial. Por eso creo que tiene más credibilidad hacerlo con el gobierno español con el gobierno vasco. Gracias Alberto Espectoras y una vez más por su análisis. Muchísimas gracias a usted. Adiós.